gloria es el Señor por aquí, por, por como llaman de fuego a tu vida, gloria es el Señor, la poderosa y sola, eh, gloria es el Señor, que se predica Palabra de Dios, eh, la gloria que bendice a la salva gloria es el Señor, y saludamos mi hermano, mi amigo, el hermano Canaima, eh, a su reposa, gloria es eh, el Señor, y a toda su diencia, de como llaman de fuego tu vida, gracias la que todo el mundo eh, será presente, gloria Eh, escuchando esta poderosa emisora, Glorios del Señor, y eh, le mandamos saludos eh, a todas estas personas que están viviendo hoy en este, Glorios del Señor, que verdaderamente de hoy en fin, fin y el día bien el monstruo de eh, Glorios del Señor, para que para cuando viene los dos, del Señor, pero de las lindas bendiciones, y el Espíritu, Dios, por ha crecido, ¿verdad?, eh, entregando el eh, Señor, por su ha crecido, agradecido por el Señor, el gloria del Señor, y pendiente las señales, pendiente el Señor del eh, Señor, en, en cualquier momento, sin una trompeta, amados hermanos, y el Señor viene buscando eh, para irnos para el cielo, gloria del Señor, este es tu programa, y Eh, eh, liberación para las nocedoras, confirmado amigo, eh, don Elispa, Carlos Leprecerado, Presbyterio, Victoria, Seguros Demores, Incorporado. Bueno, el señor eh, le envió un saludo también, eh, mi pastor Morce Caravaggio y su esposa, eh, eh, eh, a su mamá Sainz, eh, y también, Eh, para decir un saludo de, de mi esposa creo que y de mi dos hermosos hijos Carina y Ezequiel, que está aquí conmigo en la casa. Saludos al Señor. Verdaderamente, eh, que, que viva su abuelo. Quiero pasar también y dar un saludo eh, a la hermana, que todo, predicando eh, en, en el programa interior con el señor eh, estaba escuchando las palabras, con eh, este señor verdaderamente echó las palabras, una palabra, palabra chintocéntrica, el eh, batidismo, oh, creo que eso fue su primer programa, con eh, el señor verdaderamente impactó eh, mucho las palabras, así que el maha, eh luego eh, no sé el nombre de ella, o la situación, pero pero quella de arte es eh, tra una poderosa, eh, señor y me gocé, es eh, bastante bueno, coloquialístico. Eh si rosa magari eh todavía rosa magari que entonces el señor y bueno, que uno delante que se siguen indicando programadores. Y yo digo, más que en la viña del Señor, hay de todos, eh, están los de eh, palabras de la restauración, eh, palabras invaduras como de servidor, y palabra de fuego, y todas esas cosas, ¿no? lo importante es que la palabra que se predique, a través de esta misión, y la palabra que dice, que no es el Señor, palabra que anerce, que no es el Señor, porque para eso somos aquí hermanos, para bendecir sí, un pueblo, que tiene el de Dios, aunque caray más, hay gente que quiere ser del Dios, anda, anda tíma. hay gente que quiere ser del Dios, que no es Señor, pero vamos a armar los butonia, Yo, yo señor, hermano, porque es tiempo de llevarlo a Palabra. Y tanto viajamos como predicamos por Internet, por Internet mucho más, más, más cómodo, porque por aquel nuevo recurso hasta en la zona Ábalo, que no son delorios, que todavía hay hombre comprometido con el Señor Jesucristo y con su Palabra. Todavía hay emisiones, hermanos, que permiten la verdad. Hay emisiones que hablan Entonces, que levanten al cajero, ¿no es el Señor? Llamas de fuego, eh, eh, eh como llaman de fuego para tu vida, ¿no el Señor? Eh, vamos, a la palabra, en este bolsarón de el... Eh, porque, verdaderamente, cuando una hora, hermanos, Dios le escucha, ¿no es el Señor? Y verdaderamente, Dios nos sorprende cada día. Vamos a la Biblia, a... a, a que no el Señor Primero de la ley, el capítulo. Eh, gloria al Señor, primero de la ley, el capítulo, capítulo 18. Gloria al Señor. Vamos a ver por aquí, hermano, que se eh, me el versículo un poco. Alábrala, que no un velorio. Eh, eh, ah, primero del capítulo 18, versículo 30, dice así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercándose a mí, y todo el pueblo se le acercó. Oye bien, acercándose a mí y todo el pueblo se acercó, y él arregló que el altar de Jehová que estaba arruinado. Repito luego, y él arregló que el altar que estaba arruinado. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te doy toda la y toda la gloria, Señor amado. Gracias por esta palabra, Dios mío, que vamos a estar predicando en esta... El monstruo sea, no se es tuyo, Señor amado. Te pido, Padre, que rompa la cadena, Señor, eh, eh, que viviese el cultivo para que tu palabra sea predicada con poder. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, mire lo que tú has escuchado, Señor, bendícelo en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu Señor. Eh, vamos a estar predicando bajo el tema, el problema era el país Vamos a practicar con el tema, el problema es el altar, gloria el Señor. Vamos a practicar el tema, el problema es el altar. Y todos sabemos hermanos que, que cuando el día de hoy llamó, pasa tiempo. Yo eh, iba a ir hermanos con y de la lengua. Y Dios... Yo llego a este hermano, a ver la verdad, gloria del Señor, porque tenemos un pueblo para que era entonces un pueblo eh, un poco raro, gloria del Señor. <risa> Me dibujaron a este pueblo, hermano, claro, que, que tenía doble pensamiento. Y mira qué te van a cuando leemos esta palabra, eh, podemos ver, hermano, como el pueblo tenía un doble pensamiento, Eh, a la influencia eh, de, de los baales. Eh, eh, recordemos que para aquel entonces estaba saber en todo su poder. Y cuando nosotros mostramos eh, eh, eh, el significado de Jezabel en la Biblia, eh, podemos hablar de un espíritu eh, este indoláctrico, de un demonio eh, de portafilla, eh, de un demonio eh, de humanidad, de eh, que que el poder, ¿no? ¿qué es lo que es Jezabel? Jezabel es la religión número uno, hermano, todavía con un pedo de arriba, estaba no en quería hermano eh, eh, cambiar y ahora ya servió, y el que había hermano no va a pre, y con el buen señor tal orías el sure, el pobre del río, bueno eso que que que quería eh, que, que eh con Martín con el curso hasta mover, terversa, que parece que esa hora está grabando la batalla, parece que el trabajo hermano estaba el eh, gloria del Señor adoleándose de lo que es el movimiento espiritual de aquel entonces. ¿Por qué? porque qué? Pues vemos, hermano, como una voz profética. De aquel entonces, hermano, la voz profética de aquel entonces, hermano, cerró no, eh, el gloria del Señor, cerró se la voz profética. No quiero decir, hermano? Que los profetas de aquel entonces, hermano, los estaban matando, estaba callando, eh, Dios, Señor, que mientras, mientras los estaban batallando. El gloria del Señor, mientras God, ja sors, i no prevalecerla. ¡Gloria a el Señor! No importando lo que la gente se invente, no importando, hermano, que en esa vez destruyendo los altars, no importando que en esa destruyendo los pastores, no importando que en esa vez esté destruyendo que el Señor a los rebaneristas, no importando que en esa vez esté destruyendo, hermano, a los maestros, a los el señor hermano, no, el sabero podrá destruir, no es el Señor, pero ¿sabes se va a destruir quien se deja destruir, no el Señor, porque nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos una palabra, nosotros tenemos el Espíritu Santo que es el que nos hermano, hacia todos ustedes. Hay gente que se pregunta si es raro, ¿a dónde es tu galeriencia? ¿Dónde está yo? Que, de la mujer que para eso no literal, pero si nosotros no vamos a apocalipsis. Y él que estaba diciendo, sabe, sí. tan tan sobre el reino carnal, eh que estamos ahí que prohibió tan claramente, de sueño cuando nosotros vamos falsas doctrinas, gloria del Señor. Y es como lo escribe Egna, aquí la gloria del Señor, y yo me envío a estas mujeres en que hablan la verdad. Aquí, dice Egna, dice, a ver nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Cuando hay tanta justicia dentro de la iglesia. Hermano, y esta suerte, gloria del Señor, el verdadero es que, lamentablemente, el gloria del Señor, de ver estas cosas mal, pero, pero, pero, Pero estamos en el último tiempo. Y con esto es que ahora estamos viendo, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Esael está gobernando a mucha iglesia. El Espíritu de Esael está gobernando. Y sigue en la... en la rinchando directamente. Hay justicia. No hay pasos de justicia. Y a veces yo le pregunto, ¿dónde está Dios? Si es todo Isael, se preguntaba, ¿quién es Dios? ¿O es mal? ¿O es Dios? hermano, pero... ¿Qué es tan fácil, es tan fácil, eh, si nos hace olvidarnos de Dios? ¡Wow! ¡Está bien! está jaro aquí! ¿Qué es tan difícil, si nos hace olvidarnos tan pronto de Dios? Tal vez por el problema, tal vez por la situación que está pasando, tal vez por el día de hoy en hermano, si nos olvidamos de Dios. Cuando nosotras y nos que nos pidemos ahora, entonces nos quedamos y nos lamentamos. Así hacía todo el pueblo de Israel. Así hacía todo el Israel. Yo bendiga a la banalista Ángel Rodríguez, a la banalía del pueblo Malo, el señor, como el gobierno que quiere meterse en Puerto Rico, como el gobierno inmobiliario que quiere traer estos hijos del Tielo Gentrío, como el Señor, que los profesores se casen en y ya... Este hombre que, que quiere ser alcalde, hermano de Tato García, alcalde del Coambo, el alcalde que yo tengo ahora mismo se llama Tato García, y el hermano de él, Alejandro García, quiere ser eh, el gobernador, o sacerdotómonos del Señor, y este hombre, hermano, él favorece los homosexuales, le va a el Señor, y los homosexuales le van a meter presión a él, aquí los homosexuales le va ser el Señor. No me han querido meter presión a su estuño, porque cuando no a su espuño, yo no creo en el matrimonio o los desplorio, yo creo en el matrimonio y se lo festó, en del Señor, y si voy a ir aquí, si hay una puerta y este es se prestó, entonces como se puede externar y suminar a Alejandro García París, en las lujas Señor. ¿Para qué? Para cuando vende este gobernador hermano, de infiltrar e, un gobierno con leyes nacionales, con tiempo de Jezabel. Acá él acá él gobernador y acá contrajo matrimonio con Rey Entonces, parece que estén relajando a María y también casarse con esta mujer, es el Señor, que Jezabel, Jezabel es un espíritu raro, con es el Señor, y, y yo voy a vivir ya, tiene que hacer esta mujer, esta mujer lo perroja a él, desde la ciudad, muerte, angola y juicio de Dios va a caer, gloria a su Señor. ¿Cómo se encontraba en el pueblo? Se encontraba en el puerito? ¿Cómo está el pueblo de Puerto Rico hoy, hermano? Hermano, haga conciencia. Haga conciencia de esta hermosa noche. ¿Cómo se encuentra en Puerto Rico? Puerto Rico se encuentra, hermano, con mentes de mi vida Puerto Rico se encuentra en un estado crítico en mano, gloria es del Señor. Puerto Rico se encuentra en un estado malo el gloria es del Señor, el vapor del Cristo. es lo único que ha sostenido Puerto Rico estos últimos dos cincuenta años? Es un Evangelio, el poder de la Palabra. Es gloria es del Señor, una fe, una nación, de hombres de Dios, de mujeres de Dios, con este Señor que ahondó las rodillas de alma de Dios en la sala, y cuando se caen prenden el abanico para que los mosquitos no les piquen, ahí eran las mujeres de Dios y los hombres de Dios, que han mantenido puestadito una sana doctrina de este Señor. Hombres de Dios que se meten a los a las tres de la mañana, Aclamar por esta injusticia de este gobierno corrupto, hermano, ¿verdad, Señor? Eso es ¿Pues lo que mantendrá pues, por este modo de pie. A el pueblo de pie en la de los hombres de Dios. La nación, el ayuno, la unidad del pueblo, hermano, ¿verdad, Señor? Podemos confiar en San Dios. viniento tiene ritmo pues por rico I'm <laughs> dice, pero ¿quién será por mí? ¿Quién será por mí? Que para pareciera está todo estaba destruido. A, a veces pienso pienso, hermano, que como bueno, eso está tomado aquí, a veces yo digo, wow, Señor, ¿de verdad cuánto tiempo histórico se irá a levantar? estoy es con yo no Con, con mi divinunta sabiduría, a veces si yo pienso, Puerto Rico se si levantar. Ves que hace muchos eventos aquí en Puerto Rico, y dice, si Puerto Rico se levante y aquí Puerto Rico, tan vale, malen, peor. Lo el Señor. Entonces, entonces, se hermano, este, mi vida, de momento sale la palabra un hombre llamado Elía. hombre llamado Elía, un hombre, este, pulgo, lo dice el Señor, un hombre, Se dice en la hermano, el compasor se me anda a soto. Hubo un desolitario de monte, de cueva. Yo le refiero que llegó allí a la escena. Dios lo levantó como un tremendo profeta. Elías, hermano, impactó el reino. Porque cuando Elías llegaba a los sitios, el reino resultaba, oh, por aquí el Elías. Y le decían, profeta, Elías. Profeta Elías. Tu es pacífica con este juicio. Mira si el hombre de Dios te viene a respetar. ¿Pero qué pasó hermano? Si los hombres de Dios ya nadie quiere ir a respetar, hermano. Ya los hombres de Dios no no se le vayan a respetar. Ya los hombres de Dios, hermano, es como que quiera como que pasar la mano, como que congraciarse con el pueblo. Eso es así. Y yo como me he dicho, hermano, yo me que a respetar. Yo no puedo estar jajando la gente. Que yo no puedo estar pasando el macho con la gente. Que yo no puedo estar, hermano, congraciándome con la gente. Gloria, soy el Señor. Yo tengo, mano que hacer lo que Dios me mandó. Imagínate, tu tiempo es peligroso, hermano. Tú tienes que hacer lo que Dios te mandó. Hermano, hay tiempo para todo, seguro. De, de que compartimos dice esas cosas, hermano. De que vamos, pues, a, a, a un compartido y eso. que vamos, somos hombres de familia y hagan tiempo para vuestra familia. El día del Señor, pero de ahí para los hermanos no hay nada, Dios El hombre de Dios quiere que estén cerrados con Dios, ahora lo no, que no es el glorio. El hombre de Dios se tiene que daría especial, hermano, y Elías se dio a respetar. Elías, hermano, tenía una... Eh, Elías era un el acuario en aquel canto y en la iglesia del Señor. Y la gente temía cuando vio este hombre. Temía. Entonces, Elías vio el desbarruste que había hoy que Hoy día nosotros como cristianos vemos el de, el desbarajuste que hay en Puerto Rico, el desbarajuste que hay, hermano, es la política, el gloria del Señor, que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, eh, en casa, en casa en Cuamo, y yo voy a poner este punto lo que es, del mensaje, ¿verdad? eh, no, no antes hablamos también de gobierno, de politiquería riega con acá. Entonces eh ah, mira. En ¿cómo están haciendo, ¿verdad? Es caminata de los alcaldes y se olvidó que es el que se va a postular a los PP aquí en Coahuila. Eh, José Alca Williams, pues eh Juan Pablo Williams, entonces es el contrincante del hermano del que se postuló al gobernador, Alejandro Padilla, eh, que se llama Pato, Pato. Pues entonces, este hombre, el de Willy, eh, pues, si quiere postular, le haciendo ver a evento para coronarse, en, eh, de, de, de, de, de, para, para postularse a para la gobernación. Entonces, él visitó el barrio donde yo vivo, Y fue por la noche, entonces llegó a casa. Llegó a casa y me cogió por la Biblia en la mano. Pues cuando llegó, cuando yo estaba leyendo la Biblia, y eran como las nueve de la noche, y él llegó allí. Él llegó allí, cuando Trump llega a casa. Él me, él, me, él me tiró una oratoria tremenda, una, una palabrería de, de, de alcalde. Y yo le dije, bueno, hermano, yo le he entendido primeramente. Ok, ahora yo lo escuché, ahora usted escúcheme a mí. Hermano, estoy delante de la presencia de mi hermano, que Dios sabe que no miento. Yo le dije la oración, hermano, si tú quieres la historia si tú quieres la historia si tú ganas, si Dios te permite ganar a ti, Y tú ganas. Tú tienes que ayudar a él. Así me lo digo y lo El monoporto que ha perdido. No, no, no, es un hombre. Yo, y yo le digo así. yo le digo a Willy, el que va a ser alcalde, hermano. Y creo que es porque tiene mucho ajo el tipo. yo le digo a Willy, no quiero más historia que tú quieres tener un puesto bastante bueno, ayuda a la iglesia. Cuando le dije eso abrió el hermano. Yo recuerdo otra nena. Y me dijo, ¿dónde te estás congregando? Y le dije, yo me sigo congregando en, en, en la iglesia de Santa Costa, que es vida. Entonces me dijo, ay, yo iba con la iglesia. Además, iba la iglesia. Y Dios sabe él está limpiando o está limpiando. Estos, no puede ser como esto, Que, que los cantos del hermano, el Abana habla para pastina, el Señor, avanza para pastina, hermano, y la hora de la verdad, nada. A la de la verdad, nada. Glúe hacia Señor. Pero así dice, entonces, en la diciembre convocar a todos los pastores de Covabo, que les voy a invitar a comer para que ellos, pongan su punto de vista, que yo quiero trabajar con la iglesia. Y yo, yo digo, bueno, ay, no él me pidió el número del pastor mío. Entonces, él me dijo, él me dio el número de él, él me dijo, mira, llámame, llámame para continuar, porque yo quiero trabajar con la iglesia, hermano. Pero hermano, yo soy valiente que se le pide. Hermano, si yo no soy tuyo, de frente se también a Jesucristoño, ¿no es el Señor? Pero no está tocada, ¿no es el Señor? lo que hay que enseñar a Pablo, en el dama, para que vaya una vez se convierta en un salado, pero que no me lo dio. ¿No es el Señor? quiere algo bueno. Y ya que no está, porque está en contra de la para este tiempo, es un tiempo difícil. ¿No es el Señor? Si yo que yo Yo voy a hacer algo aquí, yo voy a hacer algo aquí, y yo voy a convocar al pueblo. Ella levantó una reunión, levantó una convocatoria y dijo el pueblo, y dice, todo lo vale, todo lo falta, vamos a hacer algo aquí, vamos a hacer algo aquí, Vamos a hacer una sinalemonia, y el choque queda estando con todo que Dios A él se lo no va a traerle. Pero todos, hermanos, por qué el pueblo estaba aquí? Por qué el pueblo había hambre? Había embrolas? Había cejitas? Las pides estaban secas y El cielo de de fronso y la tía de la metal. Y el verde de lluvia, lo ¿no? que cayó era todo, hermanos. Correcto, y el rocío no andaba tanta cárcel, o sea, una fequera, un juicio tremendo, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque la del pueblo estaba dominado. Hoy día, queremos un buen alevamiento, y gloria a Dios por las iglesias que pidieron que están buscando por su altar. porque yo digo iglesias, hermano que Y que y hasta días, donde fue el Señor, hermano, en verdad, y preparé el estar. Dice la Biblia que arregló el alcalde que está llenando. ¿Qué te quiero decir? Vamos a arreglar el alcalde, el, el problema en Puerto Rico es el alcalde. El problema que tiene Puerto Rico es el alcalde. El alcalde de Puerto Rico, hermano, está destruido. Porque, hermano, si todos los cristianos américos de Puerto Rico se un ánimo que, hermano, de Puerto Rico, vieron y se caen, hermano, las paredes de los imperios y de la fría, se caerían los imperios de la apóstata, se caerían, hermano, de todos los leyes de basura. Señor, ¿Por qué? Porque la iglesia tiene juicio, y Dios le hace Esto aquí eh, es una... Mucha gente apagada dentro de la iglesia. Y así que mi nombre de Dios. Esto es así, hermano. Tenemos mucha gente apagada dentro de la iglesia. Lamentablemente. Es duro así aquí, hermano. Pero así. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que tener una diferencia a la iglesia de Dios de Dios. Hermano, vamos a ver. Si Dios ¿No contestó si me puedo humillar y invocar en mi nombre, que se apartara de más camino, y orar y o diré, desde los cielos, tendré misericordia, que a vez no quiera. Hermano, pero hay palabras que no se quieren humillar. Hay palabras que no se quieren humillar. Es que lo no dice Carburgo. Es una derecha dentro de la Iglesia. Como dice Pedro Candelario, hermano, desde del Señor. Esto es lo que estamos viviendo. Pero nosotras vías creemos, hermano. Pero aquí está el problema, hermano, que nosotros podemos mover a Dios la misericordia. Elías movió a Dios la misericordia. Elías movió a Dios la misericordia, porque un por solo hombre creyó. Y si no, no estamos creando, hermano, Se intercita, hermano, cuando uno solo pega en el licuarecho de más de nadie, ahora, claro, el que está en la carne, el que está en la chuleta, el que está en la chuleta, el que está en la chuleta, lleva un bolinquero, hermano, ese más indicado, hombre, de Dios, pero el que tiene la se va a pillar también, hombre, del Señor. Y esto que estamos orando, estamos buscando, hermano. Hay gente que dice, Puerto Rico se levanta. Puerto Rico no se va a levantar, hermano. El que se va a levantar es una iglesia, hermano. Tenemos que aprender a hablar. Puerto Rico se levanta. Puerto Rico, Puerto Rico nada. Si la iglesia no se levanta, Puerto Rico se levanta. Vamos a hablar nada, voy decir, Señor. Yo voy en contra de los predicadores que venden sueños a Puerto Rico. Yo voy en contra de los pastores que le venden sueños a Puerto Rico. Yo voy en contra de los evangelistas que le venden sueños a Puerto Rico. Y de esa no se levanta, Puerto Rico no se levanta, porque Puerto Rico depende de la miseria. La iglesia es la que quiere subir. La iglesia la cambia, la que transforma por tu que es el cuerpo de Cristo en Puerto Rico listo, aprendamos a hablar, que el Puerto Rico se levanta, se levanta, se levanta la iglesia, cuando la iglesia pierde, ¿no se despierte, entonces el Puerto Rico, se va a levantar, vamos a aprender a hablar hermano, gloria al Señor, la iglesia tiene que levantarse, mira su sueño, mira lo que dice, mira lo que dice Pedro Candelaria, la iglesia es la que tiene poder. Miren lo que dice en la gloria a Dios. Lorenti dice, ¿Eso solamente lo con la iglesia? ¿Qué es lo siguiente? Pues es una, no lo vemos. Esto es el secreto. ¿Pero por qué no se levanta? Porque la está arruinando. Dice Candelaria, todos los no justos se levanta si siete meses, tres juntos, siete meses, y lo va a levantar, pues seguro que ¿no voy La mano de Dios no se ha colchado, la mano de Dios está ahí. Cómo le hacer el Señor, en que mano de Dios está en Puerto Rico todavía, hermano. No hacer al Señor, pero tiene que echarse. Hay que promover el arreglamiento. Así que Pedro, Candelaria habia, a cualquier culto que te inviten, a cualquier evento que te inviten, promueve el avivamiento de Dios y la Palabra de Dios, la sanidad doctrina, la santidad, porque hay que despertar la iglesia, hay que hacer como el día, mira, son más lindos que este vez y, y, y la forma que se queden que he hermano la realidad se me ha salido porque porque es mi isla Día, eh, por ese el programa, el capitán por jugador रेया yeah.